Bienvenidos, Fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Comenzamos. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2080 De Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Viernes, gracias a Dios, es viernes, viernes 17 de abril. Gracias por acompañarnos, gracias, mire, sobre todo, déjeme darle las gracias a porque pues gracias a usted que nos escucha todas las noches y todos los sábados estamos cumpliendo siete años este 19 de abril eh, aunque ca en domingo pero pues se cumple el séptimo aniversario de fórmula en los negocios gracias a ustedes siete años mil och y tantos programas la verdad que estoy orgulloso pues por su lealtad por su compañía porque nos ha aguantado y pues no me queda más que agradecerles esa es mi gran mi gran eh mensaje de, en este momento por este séptimo aniversario, por supuesto que vamos a hacer pachanga, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer el viernes 24, próximo viernes 24 estaremos haciendo una gran celebración, es por invitación, amigos, eh, cupo limitado. Eh, vamos a hacer algunas trivias en la semana para que nos acompañen nuestros amigos radio escuchas los más fanáticos de Fórmula en los negocios, pero lo haremos en el restaurante La Mansión. La Mansión nos abre sus puertas nuevamente y vamos a festejar los siete años el viernes 24 con una transmisión remota, inclusive desde el mismo restaurante el viernes 24 de abril. Así es de que, pues... Repito, no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a nuestros patrocinadores, a Radio Fórmula, a todos nuestros compañeros que día a día... Pues trabajan con nosotros para hacer posible la transmisión de este programa Bien, en esta noche de viernes, gracias a Dios, es viernes eh, Me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en la conducción Tenemos un tema buenísimo para usted, un tema de coaching que le va a encantar Buenas noches, Laura Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia Y bueno, que, esperando que pasen un excelente fin de semana. Qué bueno que nos están escuchando, porque pues hoy les vamos a dar algunos tips también muy buenos para reflexionar el fin de semana y empezar a aplicarlos el lunes cuando regresen al trabajo, ¿verdad, Robert? Y bueno, eh, el tema de hoy va a ser tips de coaching más solicitados en las empresas. Y bueno, ¿cuáles son estos? Sobre todo aquí en México, pues bueno, para el ejecutivo, en lo laboral, en lo personal, en el liderazgo, en el equipo en la innovación y el en, en la organización y qué importantes son todos estos puntos que acabo de mencionar Robert porque muchas veces se nos atoran ahí las cosas en las empresas es eh, simplemente por la falta de comunicación o la falta de actitud y bueno pues vamos a ahondar un poquito en este tema basándonos en el coaching y gracias Robert por invitarme a tu programa y pues un gusto saludar a René también ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas tardes, buenas noches, eh, Laura, en este viernecito, gracias a Dios. Viernes caluroso, como ya es costumbre en estos últimos días, el, el, el calor de verdad no nos ha dado tregua, ni ni creo que nos las vaya a dar en mucho tiempo hasta que lleguen las lluvias, pero bueno, pues aquí estamos. Y como bien lo dice eh, Roberto, eh, pues eh, parte del, del festejo de estos siete años, ¿no? de que, como lo dije en programas anteriores, se dicen fácil, pero es un buen rato de estar al pie del cañón, de estar eh, llegando hasta sus hogares, y bueno, eh, sirva también, eh, pues, mi dicho para eh, juntarme al agradecimiento que, que hizo Roberto hace un momento, eh, de todos nuestros escuchas que tienden a bien escucharnos en esta su emisión, porque si no fuera por ustedes pues nosotros no existiríamos no habría posibilidad, bueno mi querido René, tú te incorporaste como patrocinador hace algunos dos años tres años Sí, hace como tres años, ¿Tres años yo, yo era patrocinador, sí, quizá eh, mucha gente se pregunte, bueno, y, y René, ¿de dónde salió, no? Déjeme decirle, mi estimado escucha mi estimado empresario, que yo alguna vez estuve del otro lado, alguna vez fui patrocinador, alguna vez vi a Fórmula de los Negocios como el nicho ideal para difundir. Y los productos que en ese entonces comercializaba Y en realidad pues nos dio muy buen resultado Bueno, empezaste como Radio Escucha Sí, sí empecé <risa> no, como Radio Escucha del otro lado, sí. Y de ahí surgió la inquietud de proponer a, a, a mi empresa este este foro Y, y, y bueno, ya... sigues siendo patrocinador porque tienes tu claro. empresa Y sigues promoviendo tu empresa aquí con nosotros no Claro, pero en ese tiempo, como bien lo dices, yo empecé como Radio Escucha que después me volvió patrocinador, y, y bueno, actualmente pues ya estamos colaborando aquí en el en el programa, ¿no? Fue sensacional. Amigos, mire, pusimos ahí en Facebook el, el link del primer programa, del primer programa de Fórmula de los Negocios, que arrancamos Laura y yo, eh, eh, me acuerdo la anécdota, la anécdota que no me voy a cansar de platicarlo, eh, estábamos a punto de arrancar el programa, lo arrancamos los sábados, era la una y media de la tarde, y en ple... ahí ya listos con el nervio del primer programa y oye Laura, le pregunto a Laura oye, ¿cómo te presento? me dice, no, no digas mi nombre entonces le digo, ¿cómo? no, no, no, no, no, no quiero que sepan que estoy yo acá Pero... imagínese usted el nervio que teníamos en ese primer programa, está posteado en nuestro Facebook, fórmula de los negocios, chéquelo, escúchelo ríase un rato porque si sí es para la anécdota Y, y bueno es el primer programa y hoy estamos celebrando el 2080 así es de que pues ya pasó un rato sí así es y bueno esto que sirva también para eh, como invitación a todos eh, los empresarios los emprendedores que bueno por qué no estar aquí con nosotros no llámenos y va ah, claro y, claro y, y podemos ver su analizar su caso podemos hacerles alguna propuesta para que y comprueben los resultados, esto funciona digo llevamos ya 7 años al aire, pues no han sido de gratis, ¿no? funciona y tenemos patrocinados que nos han eh, acompañado todo el camino, ahí está el ejemplo de grupos Adasi, eh, nuestros amigos del argentino que también tienen ya 4 años Eh, ahora nuestros amigos de La Mansión, oigan, el mejor restaurante de carnes mexicanas, el steakhouse mexicano más afamado, con 57 años, yo le voy a dar la recomendación que se vaya al restaurante La Mansión, hoy viernes a cenar, tiene una terraza espectacular, está en un tercer piso, está fresco, eh, eh, la hora feliz es de 5 de la tarde a 9 de la noche, fíjese en la mansión le da descorche máximo dos botellas por mesa pues está sensacional no paga el descorche a los cumpleañeros eh, en acompañados de cuatro personas el festejado come gratis así es de que eso está buenísimo las mimosa para las señoras en el desayuno la Mimosa sabe cuál es, amigos, que le dan a, a, a las señoras champagne con jugo en naranja, ¿eh? Muy chic, muy chic. Vaya, vaya a la mansión, la verdad que eh, nosotros pues estamos muy contentos porque la mansión ha confiado en nosotros y bueno, ahí están los resultados como dice René, eh, vaya a probar los platillos que tiene la mansión son espectaculares y le voy a decir algo, si usted dice que escuchó Fórmula en los negocios, se lo dice al mesero, le vamos a regalar una copa de vino de parte de nosotros para festejar nuestro séptimo aniversario, donde está la mansión en Plaza Solare ahí es sobre avenida 49 y en frente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, tiene estacionamiento, tiene 280 lotes de estacionamiento techados, o sea que usted no se preocupa porque su carro se quede al sol, tiene elevador, tampoco tiene usted que andar subiendo escaleras, y, y sale directamente al restaurant La Mansión, no pierda la oportunidad de hacerlo, y por favor, eh, vaya para allá. Bien, una vez dicho todo esto, ¿qué te parece que nos das la entrada al, al tema de hoy, Laura, por favor? Claro que sí, Robert, y bueno, como te como mencioné hace ratito, pues los tipos de, de, de coaching más solicitados por las empresas, y fíjate, Robert, eh, pues... Eh, Pues ahora sí que se nos va a comer el tiempo eh, lo importante de aclarar, fíjate en el mercado mexicano tiene una gran necesidad de crear líderes fortalecidos y generar empresas que trabajen en equipo, qué importante es esto Robert, reconocer la importancia de trabajar en equipo, porque a fin de cuentas me, me recuerda el dicho de que dos cabezas piensan mejor que una, y bueno ahorita vamos a adentrar un poquito en el tema, pero primero nos vamos a un corte comercial Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron En un momento regresamos Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente Regresamos Amor mío si estoy debajo del vaivén de tus piernas En un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrí Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Eh, recuerde que está nuestro equipo completo en esta transmisión. Está Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ya sabe que Juanelo siempre nos pone buena música para amenizar el programa. Y está Manuel Huicaba en la cabina de grabación. Eh, gracias, gracias. También está nuestro community manager en algún lado de la nube. Eh, comunicándose con usted a través de las redes sociales. Escríbanos, díganos todo lo que quiera lo comentamos, lo platicamos, créame, leemos y contestamos todo lo que usted nos quiera poner a través de las redes sociales. Ahí está Marí José, en algún lado de la nube. Bien, eh, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema y aquí con nuestros colaboradores. Avenida Yucatán, privada residencial, es el mejor lugar para vivir. Ven y conoce Avenida Yucatán. Es verdaderamente, yo creo que el primer fraccionamiento residencial de este nivel Eh, que hay en la ciudad de Mérida primero tiene una zona privilegiada porque está al interior de la ciudad eh, ya sabe que aquí nosotros todo lo que está fuera del periférico pues ya está fuera de la ciudad, no, este fraccionamiento esta privada residencial está estratégicamente en una zona privilegiada al oriente nororiente de Mérida sobre precisamente sobre Avenida Yucatán usted lo va a poder distinguir porque tiene una entrada espectacular eh, Avenida Yucatán sobre Avenida Yucatán así de que no pierda usted el tiempo para ir a verlo Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mayor comodidad déjeme darle los beneficios que tiene primero vigilancia las 24 horas es un condominio cerrado la seguridad está establecida Usted puede estar confiado de que sus niños pueden salir a jugar a los parques porque tiene área social, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, tiene dos parques sensacionales, prácticamente todas las casas dan en frente al parque y, y mucho más. Además contará, eh, déjeme decirle, tiene dos modelos de casas, Santana y Santa Lucía, ambos modelos de casas verdaderos residenciales de tres recámaras, con tres baños y medio, amplia cocina, la cocina se la entregan ya equipada, eh, le entregan, tiene cochera techada para dos automóviles, tiene sala, closets vestidos, le entregan ya los closets puestos, es más, le entregan los aires acondicionados de la casa... Tiene comedor, terraza, al aire libre y los mejores acabados con la mayor amplitud interior. No pierda la oportunidad. Además, cuenta con la garantía de Grupo Sadasi, que es quien construye Avenida Yucatán. Te esperamos. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción nueve cuarenta y uno márcales, haz una cita, ve a ver, ya fuiste a ver las casas, sí, partner, de hecho, de hecho, eh, si tú vas por avenida Yucatán, es es imposible que te pases, el el desarrollo es tan espectacular, por fuera, sí, que, la, que las palmeras es que le pusieron exactamente, entonces, es yo creo que la la construcción pues más bonita que está sobre esa avenida. Pues amigos, no pierdas la oportunidad, ya sabes, a DASI, las mejores casas y más. Es una gran oportunidad que usted tiene para poder hacerlo. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en esta conducción. Eh, ¿Por qué no empezamos con el tema el tema de hoy, mi querida Laura? Porque estos, los mire, ha, ha cobrado tanta importancia el coaching, que se ha convertido en una de las herramientas más socorrida por los profesionistas y los empresarios, sobre todo los ejecutivos, porque tiene un alcance... Eh, eh, amplio es, es tiene diferentes modalidades de cómo ayudarse usted a través de un coach profesional y eso es el tema del que estamos hablando hoy y, y para que usted esté enterado de las posibilidades que tiene con el coaching fíjate que es, es lamentable que todas estas alturas de, del partido muchas empresas no consideren Y la, la posibilidad de tener coaching, ¿eh? O sea, hay, hay quienes todavía no se ha caído el 20 y sin embargo puede ser la, la diferencia entre la permanencia en el mercado o, o la desaparición del mismo, ¿no? Y bien dices, René, y, y te voy a decir por qué, buscando la manera más sencilla de, de hacerlo, ¿no? Eh, la mayoría de las empresas Pues buscan invertir en Pues obviamente en los recursos En la tecnología En el adiestramiento de la persona Para usar esa tecnología eh, Que estén bien capacitados Claro Sin embargo Recordemos que somos una sociedad Que somos seres humanos De relaciones y de emociones Y que muchas veces La mayoría de las veces Siempre hay un rompimiento en esta conexión humana. Y cuando existe un rompimiento, ya sea por una mala comunicación, por una mala actitud, por tal vez una mala emocionalidad, un mal ambiente de trabajo, ¿sí? Todos estos procesos y esta preparación se empiezan a ver mermados y obst obstaculizados. O sea, no logran la eficiencia que podrían lograr al 100% cuando se tiene un buen ambiente de trabajo, una actitud de servicio, una emocionalidad positiva verdad una, una, eh, una ahora sí pues las ganas de estar ayudando constantemente el apoyo del líder, Y hemos platicado en programas anteriores que pues el líder cree que ya llegó a su punto final cuando llega un cargo. Y no, cuando llega un líder a su cargo está empezando ese punto de partida, ese es donde inicia lo que el cargo que va a ser, que es expandirse hacia los demás colaboradores, conocerlos integrarlos, valorarlos y lograr que entre ellos se valoren. Fíjate y esto pues muchos muchos empresarios eh, o muchos reclutadores contratan gente que cumple con las competencias adecuadas del puesto. ok, esa es la primera parte del, del problema, ¿no? Lo resuelves con eso. Pero como lo integras? viene esa la segunda parte. O sea, ya contrataste a alguien que tiene las competencias que tú requerías y que simplemente lo lo lo avientas al ruedo no a trabajar que es lo como hacen muchos o sea no viene la parte de integración cuidando todos los aspectos que tú acabas de decir. Yo creo amigos y y y lo que menciona René tiene mucha razón porque muchas veces en las empresas ahí nos quedamos simplemente con cumplir con el requerimiento del puesto o cumplir con el requerimiento de del perfil del puesto y déjeme decirle una cosa amigos tan importante es el perfil de la persona a la que usted va a contratar como entender sus actitudes entender la emocionalidad como dice Laura y entender cuáles son los procesos y habilidades que tiene de comunicación y de conversación fíjense que aquí estaba yo leyendo un artículo la semana pasada en donde decía, ¿por qué un coach, si usted contrata un coach, ¿por qué el coach tiene que ser feliz? <risa> ¿Eh? Claro. Que, ¿eh? O sea, cuando usted contrate un coach, amigo, lo primero que tiene que fijarse es que si si el cuate o el, o, o la, el coach la, la, es feliz. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrasa. Una persona feliz es porque cumple con ciertas características y desarrolla ciertas habilidades para poder eh, desarrollar su profesión, en este caso la profesión de coach. Déjeme decirle que por eso se han se han desarrollado las diferentes actividades, las diferentes partes de donde podemos aplicar programas de coaching, ya sea en la empresa o con usted. Y vamos a empezar con el el coaching eh, ejecutivo, para darle a usted la información de, de qué es lo que conlleva el coaching ejecutivo. Y bueno, este coaching ejecutivo también es conocido como el coaching de vida, porque como bien lo dice, habla de la persona, del a la, del ahora sí que del desarrollo individual y de su rol en la organización, o sea, de cómo... Se está encargando de, de desarrollar esas capacidades Cómo se está desempeñando en la labor dentro de la organización Y bueno, qué mentalidad está utilizando en beneficio de la empresa En beneficio de sus colaboradores Entonces eh, eh, el coaching ejecutivo precisamente pues abarca lo que son La formación de los gerentes, la, la formación de los directivos Y que de algún modo también la parte personal, porque a fin de cuentas en la parte personal muchas veces hay que trabajar para desenredar ciertos atoros o como nosotros le decimos en coaching, quiebres, que a veces impiden que este profesional como gerente o directivo logre desenvolverse de manera más fluida y más y más efectiva no y bueno eh, vamos a continuar ahorita porque nos mandan a un corte comercial y ahorita regresamos un optimista ve una oportunidad en toda calamidad un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad en un momento regresamos me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida regresamos regresamos aquí a fórmula en los negocios la fórmula del éxito gracias por acompañarnos en este viernes bien Vier, finalmente es viernes gracias a dios es bien mire haga lo que quiera es viernes váyase no se le olvide cargar la hielera crioterapéutico el asunto es viernes a partir de hoy no a partir de ayer Sí, viernes, tiene que ser, viernes chiquito, claro Viernes chiquito, tiene que ser a partir de los jueves Cargue usted la hielera para todos lados No se le olvide Además con estos calores es recomendable Y saludable Bien amigos, regresamos aquí Déjeme darle una recomendación eh, Muy importante Precisamente los creadores De la teoría crioterapéutica la hielera somos nosotros, pero nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas tienen un equipo eh, criogénico de crioablación que le permite a usted eh, desechar algunos tumores eh, congelándolos. Puntualmente es tecnología de punta y solamente lo encuentra usted con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Eh, para dar, y mire, déjeme darle algo importante, para darle la bienvenida a una nueva vida, nada mejor que un nacimiento suave cómodo, natural ...sin medicamentos ni anestesia... ...así te hubiera gustado nacer... ...pues yo creo que cualquiera ¿no? ...pues si sí, ¿no? Pues imagina sí. que te sacan bueno, ahí... ...con el frío y una bien. cachetada... ...y órale a chillar... ...había que haberle preguntado a mi mamá ¿no? <risa> ...también... <Pues sí. risa> ...amigos ¿en dónde puede tener... ...esta facilidad de... ...nacer el bebé en agua? ...en el Centro de Especialidades Médicas... ...del sureste... ...porque se trata de un parto humanizado donde su principal elemento es el agua, que le permite a la madre moverse, expresarse y actuar en forma instintiva para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro. donde Nada más y nada menos que con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, calle 60 entre 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. No pierda usted la oportunidad de hacerlo la verdad que pues mire ellos también los puede escuchar aquí los miércoles cada 15 días que vienen al programa eh, con temas verdaderamente relevantes e importantes para usted eh, bien ¿por qué no continuamos? me acompañan Laura alcalao Oliver y René Bernal ¿por qué no continuamos con el tema del día de hoy? claro que sí mi estimado Roberto estamos hablando del el coaching los beneficios y las los tipos de coaching que existen, eh, para que usted amigo radio escucha, pues eh, haga, eh, tome, tome en cuenta lo que más le haga sentido, ¿no? Eh, el segundo tipo de coaching que vamos a presentar el día de hoy, es el coaching laboral y personal, ¿sí? Estas eh, variantes, pues, se aplican para la, la orientación y el desarrollo personal. El coaching laboral va dirigido a todas las personas que quien no se encuentran satisfechas con su desarrollo profesional donde que casi no hay no de esto. Pues usted... estoy... <risa> Fíjate que el otro día hace bueno ya tiene rato, pero vi la estadística. Ya ves que sacan estadística de que somos un país feliz, que el mexicano sí, es feliz. Sí, sí, sí. Pero el 60% de la gente que tiene un empleo ...no le gusta el trabajo que tiene. Es correcto. Yo creo que el 60% se quedaron cortos. ¿eh? Yo creo que es más grande, pero vamos, te, te doy el 60%. Va. Fíjense, y aquí, amigos, esto es importante porque un programa de coaching dirigido a, a, a los trabajadores... Y, ...y de manera personal, le va a ayudar a que el trabajador se ubique perfectamente... ...en la labor que tiene que desarrollar dentro del trabajo... Y determinar y definir si si está para lo que tiene que hacer o no, porque pues una de las principales preguntas que hacemos nosotros en estos programas es ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás ahí? Yo sé que muchos me pueden contestar Oye, pues yo tengo este trabajo porque fue el único que encontré Porque tengo que comer, ¿no? Tengo que... <risa> pues ok, pues qué bueno que ya lo encontraste Bueno, pues ahora haz lo tuyo Claro. Haz lo que te guste, haz lo que lo ames, hazlo con mayor razón si fue lo que encontraste, no te la vivas quejándote de que pues fue lo que me, me, me encontré, y ahí es donde el coaching eh, laboral y personal trabaja. La parte importante es facilitar el desarrollo laboral. De el desarrollo del desempeño de las personas, porque si si usted logra mejorar su desempeño en la labor que usted haga, cualquiera que esta sea, pues va a mejorar su trabajo, ¿no? Definitivamente. Ahora, este este tipo de coaching laboral cuando lo voy a utilizar? Por ejemplo, cuando tengo empleados que ya tienen mucho tiempo y muchos años ejerciendo el mismo puesto y se encuentran actualmente ya desmotivados o, lo, o los noto que ya están desmotivados. Entonces, el, el hecho de tener una persona desmotivada no quiere decir que ya esté lista para que la corra. Al contrario, puedo, gracias a la experiencia que ya tiene de toda la, el manejo de la empresa, puedo sacarle mucho jugo a esta persona, pero para esto pues tengo que invertir un poco en darle un coacheo de este tipo, ¿Sí? Para despertar otra vez sus sus capacidades y ese ímpetu con el que inicialmente llegó a trabajar con nosotros. Fíjense amigos, yo siempre recomiendo en este tipo de coaching que se alinee, eh, recuerde que pues toda empresa debe de tener su visión, debe de tener su misión, y no esa que se escribe y se cuelga en las paredes, sino la la visión real y la misión real de que tiene la empresa y eso lo pone el empresario, el dueño de la empresa es el que debe de preocuparse que todos sus trabajadores entiendan, convivan y hagan propia la misión de la empresa, eso es un punto fundamental sobre todo en el coaching laboral, hacer que los trabajadores, hacer que los empleados alineen su misión y su visión personal con la de la empresa, ¿Por qué es importante esto? Pues para que todos jalen para el mismo lado, porque si yo como empleado tengo mi misión que quiero ser astronauta y estoy vendiendo chicles en las esquinas, pues imagínese usted, no hay compatibilidad con la misión. Entonces, una labor importante del coaching en ese nivel es precisamente alinear la eh, los objetivos personales con los objetivos laborales empresariales y otro punto muy importante Robert es el de crear el, el liderazgo no Co coachar para, para formar mejores líderes y bueno que estos ejecutivos tanto como directores gerentes eh, cabecillas de, de equipo verdad, que se conviertan no solamente sea esa parte del puesto o de la autoridad que representan, sino convertirlos en líderes y fíjate que en las empresas han encontrado una gran necesidad en transformar a aquellos que gobiernan y ejecutan por los que guíen e inspiren a los demás y bueno eh, eh, esto como resultado de Logra ese, esa, ese compromiso por parte del equipo, ese compromiso eh, al sentirte valorado, al se sentirte integrante de un todo, ¿verdad?, y que no solamente estás ahí este que de repente como macetita, ¿no? Te quitan para que no estorbes, ¿no? Y que tú sigues cumpliendo tu función de adorno para que cobres tu cheque, ¿no? O sea. Pero fíjate, fíjate que en, en muchos casos hay hay gente que le teme a, a, a formar líderes, quiere tener siempre a la gente como que abajo, agarrada y, y quiere tener puros seguidores y esto es un un error garrafal porque yo creo que no, no hay nada más satisfactorio en, en esta vida que ver que la gente que te siguió incluso te supere, ¿sí? Eso va a hacer que, que tu trascendencia haya sido máxima, inigualable, y sin embargo le tienen miedo a formar líderes porque piensan que les van a tumbar el puesto, les van a robar la chamba. Y, y, y lamentablemente una actitud de esa naturaleza lo único que lleva a la empresa es al estancamiento. Totalmente. Porque entonces estás liderando o estás dirigiendo una empresa en base a la coerción, en base al miedo, en base a yo soy el que tiene el poder y tú te callas. Y amigos, esas esas épocas ya pasaron, esas épocas eh, en es, una sociedad humanitaria como la que requerimos, miren, ayer platicábamos, ayer platicábamos con nuestros amigos de Rotary, con el Museo del Árbol Rotario, en donde lo comprometen a usted a cuidar un árbol, a, a entender esa conexión que existe con con el proceso de liderazgo y no nada más con el proceso de dar órdenes pero bueno, interesantísimo el tema no se me vayan amigos, vamos un corte comercial ahorita regresamos la vida es peligrosa no por los que hacen el mal sino por los que se sientan a ver lo que pasa regresamos en unos momentos el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse regresamos Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Espero que la música de Juanelo le guste, le agrade. Eh, este programa está pregrabado porque nosotros andamos en un compromiso de trabajo. Así es de que eh, espero que le guste. Eh, René, tienes tienes un comentario para nuestros amigos. Así es, mi estimado Robert. Eh, señor empresario, si usted eh, verdaderamente le interesa ahorrar dinero, Y de manera tangible invierte en la capacitación y la capacitación que le ofrece capacitación de excelencia es eh, certificación a lo, sus choferes de reparto en manejo defensivo y manejo ecológico también contamos concursos en manejo defensivo para repartidores de eh, motocicleta ¿se ha puesto usted a pensar cuánto le cuesta un siniestro un choque Y simplemente las infracciones de tránsito y cuánto se podría ahorrar usted en dinero mensualmente o anualmente en el consumo de combustible simplemente porque su gente no está manejando de manera adecuada permítanos ayudarle eh, podemos eh, analizar eh, específicamente su caso llámenos al 291 74 67 o al celular de un servidor que es 999 255 62 30 o bien eh, al correo electrónico contacto arroba capacitar vg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx Capacitación de excelencia porque conocimiento es poder Ahí tiene usted amigos, la verdad que eh, no pierda la oportunidad eh, de capacitar a su gente, eh, sobre todo en un tema tan sensible y tan importante en nuestro convivir de todos los días. Ahora déjeme decirle, miren esta temporada de calor y más ahora que es fin de semana ¿Qué le parecería comerse unos mariscos? Y unos mariscos al estilo pacífico. Un aguachile. Un aguachile, hijo Es decir, mire, ¿le sirven el aguachile? ¿Lo puede usted pedir en un molcajete? Que le ponen el aguachile, le, le pone usted la salsa, si le gusta el chiltepino, le pone, bueno, ellos en mi gusto es, tienen cualquier vali, variedad de salsas para que usted aderece sus mariscos, el sabor la tensión y el ambiente que generan en Mi Gusto Es es verdaderamente único es un restaurante lujo con unos precios que usted no lo va a creer eh, le quiero recomendar el clásico, el aguachile le quiero recomendar unos camarones para pelar ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia! Y mire, eh, le quita la cascarita al camarón, le pone su limoncito, le pone su sal, le pone la salsita esa huichol, que es la que a mí me gusta, y para adentro. ¡Oh, qué barbaridad! Oye, y, los, y los, <risa> los camarones, mi gusto es... Ah, también! ¡Buenísimos! Qué bárbaros, amigos, no pierdan la oportunidad. Vaya el auténtico sabor del marisco del Pacífico aquí en Mérida. En Mi Gusto es en Plaza Mangus. Además, mire, si usted dice que escuchó fórmula en los negocios, la primera fría va por parte nuestra. Así de que eh, no pierda la oportunidad de ir a Mi Gusto es el mejor restaurante de mariscos aquí en la ciudad de Mérida. Pero bueno, Laura, ¿por qué no seguimos con el tema de hoy para darle el cerrojazo a estos temas de los principales tipos de coaching que hay para las empresas? Y fíjate, Robert, que pues no no el tiempo no nos va a dar para platicar de los demás, pero mira, nos queda el de equipos, el de innovación, Y el de organización y fíjate que eh, en particular hemos hablado varias veces del coaching de equipos, sin embargo hoy me tomo una inclinación hacia hacia este coaching organizacional que muchas veces lo que se busca es pulir el liderazgo del directivo. Ya una vez que el directivo tiene ese liderazgo en donde se involucra con los colaboradores, logra que los colaboradores formen equipos se sientan parte eh, y comprometidos de la empresa, pues lo que busca es que esas tareas y esas responsabilidades se lleven a cabo con la comunicación indicada, con la retroalimentación, qué importante es para lograr una organización y que se lleven a cabo las cosas la, la retroalimentación, cuando se da una orden, cuando, cuando se da también un seguimiento a lo que se está haciendo, que muchas veces... Pues pecamos en estas partes O que muchas veces como directivos O colaboradores No sabemos cómo incitar el tema Y cómo revisar los puntos Si ya se cumplieron o no Y que muchas veces se necesita Un tacto muy muy fino Para saber cómo entablar Estas conversaciones Y el coaching es lo que da A través del coaching de organización Y fíjense amigos eh, Sabías tú que el Trabajo en equipo es quizás una de las debilidades más grandes en las organizaciones. O sea, las no sabemos trabajar en equipo y tenemos que mantener y desarrollar habilidades que nos permitan, pues mire, entre otras cosas, elevar, como decimos nosotros en coaching, elevar los niveles de conversación que tiene usted con su equipo de trabajo. Yo le hago una pregunta a usted, amigo, todos los días va al trabajo todos los días se relaciona con sus compañeros de trabajo del equipo ¿puede usted calificarme la relación que tiene con su jefe por ejemplo? hijo si su calificación es baja hay que trabajar en coaching de equipos ¿puede usted eh, percibir qué imagen que usted que provoca cuando llega a su trabajo y más si usted es el jefe porque yo he visto que muchos jefes cuando llegan a la oficina lo que provocan es que todo el mundo desaparece como ratones ¿por qué? porque nadie lo quiere ver no o sea, es importante hacer conciencia en este tipo de condiciones porque te pasan todos los días que a veces ya no te das cuenta de lo que provocas y, y además necesitas una percepción efectiva porque eh, no faltan en las empresas Algunos allegados a quienes el jefe les pregunta y, y ellos le van a decir que todo está bien, ¿no? Ah, ¡Claro! Eh, pues sí, pues, y el jefe pues se la vive pensando que pues es un amor y que todo el mundo es amado por todos, ¿no? Y es el último que se entera de las broncas que pasan en la empresa, ¿no? Porque Exacto. todo está bien, jefecito, no se preocupe, usted sígale. así como que ahí se requiere mucha visión, ¿no? Y, y de aquel coaching organizacional que es el que pule las las eh, características del líder pues para que tenga esa visión y que no que no se vaya con la finta como si es vulgarmente, ¿no? Así es, amigos, de aquí lo importante es establecer que los vínculos de relación entre las personas que forman un equipo estén en el más alto nivel, en el más alto nivel de los principios de convivencia de valores humanos de sociedad, de responsabilidad y de eso trata el coaching pero bueno amigos, la verdad que un tema sensacional se nos está acabando el tiempo yo le quiero recomendar a usted que si usted quiere eh, saber más sobre estos programas de coaching, nosotros en fórmula de los Negocios porque somos coaches, los tenemos para usted, le voy a decir comuníquese con nosotros, escríbanos a contacto arroba Formula los negocios.com.mx y hacemos una cita, platicamos nos tomamos un café y hablamos de esto pero bueno, se nos acabó el programa gracias mi querido René por acompañarnos esta noche al contrario mi estimado Robert, gracias Laura, vámonos, vámonos Robert. gracias René, gracias Robert y gracias a todos nuestros amigos Radio Escucha Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, buenas noches, buen fin de semana, nos escuchamos mañana a dos de la tarde en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.